En la reunión de comisión de ayer hubo presencia de legislación general, hubo presencia de autoridades del Ministerio de Educación para tratar dos temas puntuales. Uno de ellos, el uso de los teléfonos celulares en la primaria y en la secundaria. Vamos a hablar con la diputada peronista Patricia George. Patricia, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Juan, ¿cómo estás? Bien, bueno, fuiste bueno. una de las voces más activas en el encuentro de ayer.、Eh, contanos cuál es la idea y con qué mirada te fuiste de ese inicio de la discusión. Bueno,、eh, siempre son importantes los debates.、Eh, en realidad, una de las voces más activas, porque el, el proyecto es mío, lo presenté、uh -huh. el año pasado con el diputado Montes de Oca y como coautores la mayoría de los diputados de, de mi bloque. Eh, porque nos parece un tema importante que tiene que estar en debate, que es algo que hoy,、eh, bah, hoy y desde, después de la pandemia、eh, viene siendo más que una solución, un problema. Nosotros lo que decimos es que el uso de las herramientas digitales、eh, es muy bueno porque tenemos mucho acceso a la información, pero también trae aparejado otras series de complicaciones que hoy la estamos viviendo en el país y en el mundo. Hay muchísimos países que están regulando. Algunos regulan y otros、eh, prohíben el uso de celulares en las escuelas primarias y secundarias. Así que, bueno, el proyecto, cuando se presentó, esperamos un tiempo para, para dar el debate.、Eh, la presidenta de Legislación General invitó a, a gente del Ministerio de Educación,、eh, que es el área pertinente para poder discutirlo. Y, bueno, nos encontramos con, con、eh, lo agradable que yo ayer les dije. Eh, festejaba que esto se pudiera discutir y dar el debate,、eh, pero ellos quieren una resolución de acuerdo a lo que plantearon.、Claro. Y nosotros queremos una ley.、Mm. Nosotros creemos que、eh, la, la, el, el Estado tiene que regular algunas cuestiones y está muy bien que se trate de、eh, hacer acuerdos: qué es lo que quieren los chicos, qué es lo que quieren los adolescentes, no prohibir. Pero, pero necesitamos desde el estado regular, y a veces eh, eh, el regular, o, o no a veces, siempre tiene que ver con、eh, que una norma nos ponga、eh, tope para cuidar la salud. Nosotros estamos diciendo: cuidemos la salud de nuestros niños y adolescentes que están sobrepasados de una carga digital que les está haciendo mal. Les está haciendo mal a la salud mental, les está haciendo m a l Eh, nosotros ayer decíamos que por ahí en la legislatura nos、eh, fue una charla ayer de tres horas y pico.、Uh -huh. Entonces uno se relaja y puede discutir desde otro lado.、Eh, necesitamos que los chicos piensen, que los chicos razonen, no pueden tener todo solucionado desde un dispositivo. Y, y Patricia, te, te hago una consulta que, que seguro tiene que ver. ¿Cómo entraste vos al tema? ¿Por qué se te ocurrió presentar el proyecto? ¿Cuál fue tu contacto que te.? Eh, sí, bueno. Nosotros,、eh, yo ayer también lo dije, eh, nosotros eh, utilizamos mucho el sentido común, nos informamos mucho, pero además tenemos territorio. Y cuando hablamos con los papás de, de los niños, un grave problema de los papás es、eh, decir: bueno, mi hijo lleva el celular a la escuela, pero más allá de, del tema pedagógico, que está muy bien utilizarlo, Eh, juegan todo el tiempo con los celulares en las horas de los colegios.、Sí. Eh, están eh, en las redes sociales. Están con los juegos online. Esto lo tenemos、mm, súper claro y este año. Salió también en la legislatura la ley de la ludopatía. Sí, totalmente,、eh, es un estamos... tema eh, terrible. Eh, eh, no hay pibe piba hoy que no conozca algún lugar donde apostar,、juego. es increíble.、Eh, no, no solo juego, sino porque eh, eh, nuestras generaciones le dicen juego a otra cosa.、Eh, cuando decimos juego ahora es apuesta, ¿no? Bueno, nosotros lo que decimos es que necesitamos que los chicos vuelvan a socializar.、Eh, para nosotros es muy importante. Eh, que puedan socializar, que puedan mirarse a la cara, que puedan discutir, como lo hacíamos nosotros antes, Juan. Y ninguno salió dañado de ese tipo de educación que tuvimos. Entonces,、eh, hoy hacen bullying en los colegios、eh, por, por celular. Le sacan una foto a un niño o una niña.、Eh, hay, hay algunos, yo no manejo mucho la tecnología, pero sé que hay algunos programas que、eh, te disfiguran o que te ponen cara de algún animal y eso se distribuye entre t o d o corre, y eso es un bullying que le puede hacer mucho daño a los niños. Y no todos pueden tener la capacidad de hablarlo con los papás en sus casas. Muchísimos chicos、eh, se, se adentran、eh, y empiezan con el tema de depresión. Por eso también yo invito, propuse invitar para la próxima charla de debate a dos personas profesionales:、eh, una es María Liz Icasati, que es、eh, psicóloga、uh -huh. de niños y adolescentes, y la otra es fonaudióloga, Silvia Fernández, donde eh, se, eh, son especialistas en habilidades sociales. Nosotros decimos que los chicos tienen que manejar la gestión emocional, y esto tiene que ver con el contacto diario. Con salir a un recreo y poder verse la cara, poder jugar, poder reírse, poder pelearse también. Pero hoy se pelean、eh, por intermedio del celular. Entonces es muy fácil decir sos un HDP por el celular, porque no estoy poniendo la cara. Cuando uno pone la cara y la gestión emocional empieza a transcurrir entre todos, se hace más difícil. Entonces queremos、eh, mucho más profundo también el tema. Eh, hay retrocesos en el desarrollo del lenguaje, hay alteraciones del sueño, hay muchos riesgos de TDA en los chicos también,、mm. eh, que es el déficit de atención. Muchísimo, muchísimo para hablar de este tema, entonces. Creímos que era el momento de ponerlo en debate. Y、eh, Patricia, cuando、uh, comenzamos la charla recién, decías que hay países、sí. que tienen ya、eh, reglamentado de alguna manera, no solo países,、eh, provincias también.、Eh, hace poco, por ley, en la provincia de Buenos Aires se prohibió el uso del celular en las primarias, por ejemplo. No sé si、sí. hicieron un recorrido de cómo están reaccionando otras jurisdicciones. Mira, lo, el, lo que se puede sacar el mayor porcentaje es que los chicos empiezan a tener una, una mejor、eh, respuesta educativa.、Eh, empiezan a razonar, tienen、eh, más concentración en el aula, porque también otro tema: el uso del celular en el aula los desconcentra, porque están metidos en redes sociales que no tienen nada que ver con el sistema pedagógico del momento. Eh, y tienen una mayor interacción entre ellos, que es lo que hoy nos falta. Hoy hay un individualismo tan grande, Juan, que los chicos、eh, todo lo hacen por el celular. Se comunican por el celular, estudian por el celular,、eh, se pelean por el celular, hacen bullying por el celular, todo es por el celular. Se,、eh, se están perdiendo las relaciones humanas, que es lo que queremos recuperar. En los países de primer mundo, que esto se, se ha adecuado y en la mayoría es con prohibición directamente, Eh, es、uh -huh. esto lo que da los porcentajes, donde los chicos tienen una mejor respuesta académica.、Eh, y en muchas provincias argentinas también se ha empezado a implementar, que yo lo que también digo es: no tenemos que esperar a, que, a ver qué pasa en muchas provincias. No, claro, hagámoslo, uno, se puede r e s l o No vayamos y, atrás del problema. Y es re complejo, es muy complejo, y como ocurre con todo. Una ley no va a solucionar los problemas, pero por lo menos sirve para sí ponerlo en discusión y, y también equiparar. Porque、eh, la verdad que es un conflicto que excede a los pibes y las pibas. En, en, ¿Sí? en los propios colegios hay discusiones. Cuando, cuando algún docente o coordinador o preceptor decide limitar el uso del celular, suelen aparecer padres o madres que dicen: ¿Por qué le sacaste el celular a mi hijo que no se puede comunicar? Para... Bueno, es d e c interminable r es i a veces. Era... ¿no? Otro de los temas que ayer h a b l a m o s El ministerio plantea que ellos están trabajando en una resolución, quieren hacer una resolución donde tiene que ver con que cada director del establecimiento adecue los medios para ver si lo prohibían, si lo regulaban. A lo cual yo le dije, nosotros estamos para legislar.、Claro. Eh, y también estamos para, para correr con los costos. A mí no me preocupa legislar una ley que no le guste a muchos niños y adolescentes. Si yo sé que eso. Le va a traer un bienestar a ellos y a toda la sociedad el día de mañana. Para eso estamos. Por lo menos para eso asumimos muchos, ¿no? Para legislar en bien de la mayoría. Entonces, no es lo mismo una resolución que deje la libertad a los docentes a decir, lo prohíbo. ¿En qué momento lo prohíbo? ¿Cuándo lo prohíbo? ¿Qué prohíbo? ¿En el primario? ¿En el secundario? ¿En los recreos? ¿En los no recreos? No, tiene que haber una ley que regule. Estamos para eso. El Estado tiene que regular、eh, cuestiones cuando tiene que ver con eh, eh, la escuela. b u e n o nosotros、uh -huh. no podemos regular lo que hace el papá en la casa con el niño. Ojalá todos tomen conciencia y reduzcan el uso de celular en sus niños.、Eh, pero eso ya es un tema personal donde nosotros no nos podemos meter. Pero sí nos podemos meter en la escuela.、Uh -huh. Entonces,、eh, necesitamos, que yo, lo, lo que yo le planteaba es. Eh, en lugar de una resolución, que está muy bien que la trabajen y que hagan acuerdos, nosotros somos de acuerdo, pero a veces tienen que haber normas que impongan determinadas pautas de convivencia, y esta es una de ellas. Entonces, yo voy a seguir peleando para que haya una ley que lo regule y、bien. que ponga límites a algunas cuestiones donde hasta ahora podemos hacerlo. A lo mejor más adelante no se podrá. Pero no hay. Por lo menos con lo que nosotros hablamos, y yo、eh, también estoy el,、eh, integrando la, la Comisión de Niñez y Adolescencia,、eh, que también integran chicos de colegios secundarios. Lo, lo cité al tema en una de las reuniones, creo que fue sobre fines del año pasado, y los chicos del secundario están de acuerdo en que se regule. No hay resistencia en ellos.、Uh -huh. Entonces, bueno. Eh, es una charla, es un debate que no da para una sola comisión.、Eh, hay que llevar muchos invitados, tenemos que escuchar a los chicos también. Pero creo firmemente que hay que, que regularlo.、Eh, tiene que haber una ley donde después el ministerio verá cómo adecua、eh, en cada lugar. Pero creo que tiene que haber una ley marco que, que regule todo esto. Estoy convencida, no, no tenemos mucho más. Eh, margen para, para estirar esto. Bien,、eh, bueno, más vale la... que va a ser un tema que, que vamos a seguir. Mientras tanto, te hago una pregunta sobre la otra cuestión que trataron, y,、sí. y también aprovechando tu costado como representante de Laburantes. El、sí. radicalismo、eh, quiere que se garantice el derecho、sí. a la desconexión digital de la docencia. Bueno, el ministerio explicó un poco que. El proyecto lo veía incluso riesgoso para los derechos laborales porque、eh, intenta defender un derecho que en realidad ya está defendido o, o no, no existe esa,、eh, ese problema, de acuerdo a la、sí. voz del Ministerio. o con qué mirada saliste de la, de la discusión? Yo, la verdad, que、eh, el proyecto, por supuesto que no soy de, de, de la parte docente,、eh, ahí había dos diputadas docentes que, que fueron quienes presentaron el proyecto con una preocupación porque decían. Eh, nosotros, cuando éramos docentes, teníamos, creo que la diputada Rivas dijo, 20 grupos de WhatsApp, 350 alumnos en cada grupo, donde、eh, estábamos permanentemente、eh, en contacto. Si es así, eso es terrible, porque te lleva、eh, la vida, el día. Sí,、eh, un poco las, las, las autoridades del Ministerio de Educación le dieron a entender que. No、se、así. había ido un poco de mambo con el número,、sí. por lo menos, ¿no? Yo, la verdad, no lo, no、claro. lo, no lo sé, no lo viví,、eh, no lo pregunté antes de ir a la, com a la comisión, es un proyecto de ellas. Ellos aseveraron que era así, desde parte del Ministerio de Educación aseveraron que no era así、eh, y dijeron que tampoco、eh, se había dado esa discusión en ninguna peritaria. Porque yo sostengo、eh, que cuando se dan、eh, condiciones y medio ambiente de trabajo, más allá de, de, de, de lo, del sueldo que uno puede discutir,、eh, hay que discutirlo en paritaria, porque son los representantes de los trabajadores los que saben qué necesidades tienen sus representados.、Eh, ellos dijeron que en paritaria nunca se había planteado el tema y nunca se había discutido, y aseveraron que el docente, una vez que termina su jornada laboral, No tiene la obligación de estar conectado con nadie,、claro. que lo puede rechazar.、Mm. Bueno,、eh, también quedó ahí medio, medio en la nebulosa, no se sabe qué, qué va a pasar con eso. El ministerio estuvo muy, muy este, fijo en su posición de que, de que no era así y de que era complicado. No, yo lo que le propuse, sí, a una de las legisladoras es: bueno, llamen a los sindicatos que representan a los docentes. Para ver qué es lo que tienen que decir y qué es lo que podemos aportar nosotros、claro. desde ese lado. Sigo insistiendo que son cuestiones que se tienen que discutir en paritaria, s、eh, porque son la patronal con los representados quien discute las condiciones y medio ambiente de trabajo.、Eh, y que también lo que dijeron las legisladoras es que esto este, no favorecía la salud mental de los docentes, que si es así, y si vos estás atendiendo 350 alumnos、eh, por día, Eh, con mensajito es terrible. s、sí, i o s i t e r m i n a s en un sí, estado sí. de salud mental deplorable. Entonces, tenemos dos voces. Una que dice n es necesario esto porque sucede, y el misterio que lo niega y dice esto no sucede. Y si sucediera, como docente, tenés toda la posibilidad de no hacerlo, porque tu jornada laboral termina cuando te retiraste del establecimiento.、Claro. Así que será un tema que siga en discusión.、Eh, en realidad, ayer. Me tranquilizó que, que mi tema de celulares, que sí、si、me preocupa,、mm. ellos están de acuerdo. ¿Cuál es la, lo que no estamos de acuerdo? En que ellos quieren una resolución. Es tipo de norma, claro, claro. Exacto. Claro.、Eh, y en el otro tema del, de los, del proyecto del radicalismo,、eh, bueno, habrá que ver cómo sigue, a ver si invitan a los sindicatos a que acudan a la comisión y que den una visión、eh, que a lo mejor no es con 350 y a lo mejor es con 100, igual es grave. Igual es grave que vos tengas que estar ahí, pero también、eh, hay que tomar la parte del ministerio que dice: esto no es obligación, lo hace cada uno porque quiere. Bueno, ahí veremos.、Eh, ya entran a jugar otras cuestiones que tienen que ver con si querés o no querés. Así、Gra、que、eh, todo quedó para el debate. Dale, gracias, Patricia. Muchas gracias a vos. Patricia George,、eh, diputada peronista en la legislatura, ayer trataron estos temas puntualmente. Bueno, una, en la cuestión de la, de la telefonía celular quedó clara. La otra es una propuesta que hace la oposición en la que busca que se reconozca el derecho a, a la desconexión de los docentes. Lo que la, plantea el ministerio es que puede ser riesgoso el proyecto en perjuicio de los docentes porque、eh, ese derecho ya está vigente. Ningún docente tiene obligación de responder mensajes, correos o requerimientos fuera del horario. Y el mismo proyecto impone una disponibilidad、eh, hasta una hora antes y una hora después del, del, del laburo del docente. Es decir, que no solo no le estaría garantizando el derecho a la desconexión, sino que además le, le garantiza, le, le crea una nueva obligación, que sería atender y estar conectado una hora antes y una hora después del laburo. Por esto el ministerio dijo: cuidado que. Lo que se presenta como un derecho docente en realidad le crea una obligación que hoy no existe. De ahí la, la discusión es bastante firme. El Ministerio de Educación se puso firme en decir que la propuesta opositora que supone garantizar derechos en realidad está perjudicando a trabajadores y trabajadoras.